La princesa de veinte faldas Esta es una historia del país de Holanda Sobre personas a las que se les llama holandesas En Holanda, hace muchos, muchos siglos Vivía un rey y una reina que tenían una preciosa hija La princesa era adorable a los ojos Y ella misma lo sabía perfectamente Y de entre todas las personas del país que adoraban mirar su precioso rostro, no había quien la adorase más que ella misma. En aquella época no había espejos ni metales, por lo que la princesa se adentraba en el bosque para acercarse al lago y entretenerse con su hermoso reflejo en el agua. Tan grande su amor por la naturaleza y el bosque que solía quedarse a jugar en el barro el día entero. A corretear con los animales cada mañana y cada tarde. Con lo que cada vez que regresaba al palacio, su cabello estaba tan enredado como el nido de un pájaro. ¡Oh, mi querida princesa! ¿Cómo voy a conseguir deshacer todos esos nudos? No lo sé. ¡Ese es tu trabajo! Ven y siéntate para que te peine el cabello. Quizás te duela un poco. ¡Oh! ¿No sabes hacer nada bien? ¡Eres como un oro! ¡Oh! ¿Un oro? Alteza, acaba de compararme con un búfalo. Eso es muy grosero, princesa. bien y entonces podremos hablar de la grosería oro ¡Oh! esta agua está muy caliente es que nadie sabe hacer nada bien como os habréis dado cuenta el comportamiento de la princesa no era tan agradable como su precioso rostro jugar con las criaturas del bosque y enredarse el cabello estaba bien pero insultar a sus ayudantes Muchos de ellos mayores que ella, quienes se esforzaban al máximo por ayudarla, no estaban nada bien. La reina le habló al rey sobre la petulancia de la princesa. El rey amaba a su hija y no podía soportar la idea de castigarla, así que trató de tranquilizar a la reina. Bueno, nuestra hija no es del todo mala, querida. Comparte mi amor por los animales y los árboles y los elementos del bosque. Recuerda lo mucho que cuidó al pequeño ternero que encontró herido en el bosque una vez, y los pájaros siempre se le acercan cuando sale al jardín. Aunque el rey trataba de consolarse con la bondad de la princesa hacia los animales Le preocupaba el tipo de reina en la que llegaría a convertirse Así que se guardó las preocupaciones en el corazón Y se las llevó a su lugar favorito del bosque El lugar en el que su amigo, el gran roble, se hirguió tiempo atrás Hace muchos, muchos años, el rey era solo un joven de 10 años Un joven que vio a unos leñadores intentando talar el roble Os dejaré cortar ese árbol jamás Príncipe, necesitamos la madera Pues buscad un árbol muerto Porque no os permitiré matar a este árbol Tendréis que atravesarme con vuestra hacha Antes de tocar ese árbol Los leñadores no tuvieron más opción Que dejar el viejo roble El príncipe insistió en que la guardia real Fuese enviada al bosque Para que nadie talase árboles sanos Y que solo se cortase la madera de árboles ya muertos Nadie podía ya cazar a ningún animal ni atrapar a ningún pájaro del bosque Y otro día, cuando el joven príncipe estaba jugando en el bosque ¿De dónde viene ese sonido? Parece un animal herido El joven príncipe buscó por todas partes, por los matorrales y los arbustos Y allí encontró a un bebé uro El uro estaba sufriendo porque se había herido la pata y la herida era profunda El rey llevó al uro al palacio y lo cuidó día y noche hasta que finalmente se recuperó para regresar al bosque Cuando el joven príncipe se hizo mayor y se convirtió en un joven de 20 años volvió a visitar a su viejo amigo el roble a quien encontró muriéndose ¿Mi roble? Mi querido Roble, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás tan marchito, amigo mío? Debo encontrar a un médico, a un jardinero o cualquiera que sepa salvarte. Es inútil, joven príncipe, pues el momento de que mi espíritu abandone este mundo ha llegado. Has sido bueno conmigo y me has salvado la vida en varias ocasiones. Ahora me toca devolverte el favor. Y para mí también. ¡Oh! Tú, mi querido Uro, tú también pareces cansado y abatido. El roble y yo somos hermanos. Los hechizaron para que viviésemos como árbol y como animal. Y ahora la duración del hechizo está llegando a su fin. Es hora de que volvamos a nuestro lugar en las estrellas. Pero antes de irnos, oh noble príncipe, bendeciremos tus tierras con una prosperidad y felicidad incalculables, pues tu bondad se lo merece. Cuando yo muera, toma uno de mis cuernos y crea un peine para la hija que algún día tendrás. Y cuando yo haya caído, corta mis ramas en forma de tablones, Cuando tu hija cumpla diecisiete años, une los tablones para crear una falda para ella y haz que se la ponga cada vez que se comporte mal. Y entonces un día encontrará una flor morada en el lugar en el que mi hermano ahora se encuentra en forma de roble. Permite que las mujeres del reino tejan utilizando el tallo de la flor Y antes de que te des cuenta, este oscuro bosque se convertirá en un brillante campo, lleno de esas flores, que tu pueblo convertirá en las telas más suaves y finas jamás creadas por el hombre, y tu reino se convertirá en uno de los más prósperos del mundo. Hoy, muchos años después, mientras el rey se encontraba en el bosque, recordó lo que sus viejos amigos, el roble y el uro, le habían dicho. Su preocupado corazón vio una luz de esperanza y mientras se lo agradecía en su mente, el rey se apresuró hacia el castillo. Mandó crear una falda con los tablones del roble y un peine con el cuerno del uro. Ah. ¡Oh! ¡Nuestra hija ha vuelto a hacer llorar a la institutriz con sus groserías! ¡Llámenla ahora! Y llamaron a la princesa. ¿Cuándo llegó? Me han dicho que has vuelto a comportarte mal. ¡Padre! ¡Es que son todos unos inútiles! ¡Basta! De aquí en adelante, muchachita, te peinarás con esto. Y... Desde ahora, cada vez que seas grosera, deberás ponerte esto ¡Padre! ¡Pero yo! No quiero preguntas ni discusiones Póntela ahora Y así pasó a ser Cuando la princesa era grosera o maleducada Debía vestir la falda de madera A la princesa aquello no le gustaba nada Y pronto su comportamiento empezó a mejorar Cada vez que utilizaban el peine hecho con el cuerno de luro sobre el cabello de la princesa, su comportamiento mejoraba enormemente. ¡Me encanta el tacto de este peine! ¡Es muy suave! Pero tienes el cabello muy enredado, Alteza. Quizás te duela. Sí, quizás. Pero tranquila, querida institutriz. Permaneceré quieta. ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento muchísimo, Alteza! Si tú estás bien, no pasa nada. No te preocupes. Cualquiera podría resbalar así. Todos estaban sorprendidos con el maravilloso cambio de la princesa, que en algún momento fue arrogante, grosera y egoísta. Pronto su comportamiento se volvió tan bello como su rostro. Ya no necesitaba vestir la falda de madera y se había convertido en la persona más amable de todo el reino. Un día, al adentrarse en el bosque como de costumbre, llegó al lugar en el que una vez se alzó el roble. Y allí vio la flor más bonita y delicada jamás habida. Se llevó la flor al palacio y se la mostró a su madre y a su tía, que estaba de visita. Tía, mirad lo que he encontrado hoy en el bosque ¡Qué extraña y preciosa flor, hija! Esta no es una flor normal, querida, es lino ¿Lino? ¿Qué es eso? Muy pronto su tía le mostró a las mujeres de palacio cómo tostar el tallo de la flor para hilarlo en suave y preciosa tela de lino Pronto todo el bosque se convirtió en un enorme campo de flores de lino y todo el reino hilaba el lino para convertirlo en suaves telas. Los astres confeccionaban maravillosas camisas para los hombres y faldas para las damas. A la princesa le gustaba tanto el lino que un día esta falda es muy suave. Traedme otra. Fijaos en la elegancia que me da. Traedme otra más. ¿Cuántas más me pongo? Más espléndido queda ¡Traedme otra más! La princesa se puso 20 faldas en total Y caminó con tanto brío en palacio Que todas las mujeres se convencieron De que 20 era el número de faldas perfecto para ponerse La moda se extendió por todo el reino Y todas las niñas, mujeres y novias Comenzaron a vestir 20 faldas Y a día de hoy La moda que comenzó la princesa sigue presente en el país de Holanda, entre los holandeses. Una moda que estableció la princesa que vestía 20 faldas. Y lo más importante, debemos recordar que aquella fue la misma princesa que vestía una falda de madera antes de poder vestir el suave lino, agradable incluso al envolver su cuerpo con 20 faldas. Cuando estamos dispuestos a aceptar nuestros defectos y a trabajar en ellos, nos convertimos en personas alegres y risueñas. Y así los demás se sienten cómodos a nuestro alrededor y homenajean lo que sea que hagamos. Cuando la princesa se volvió agradable y cariñosa, nadie volvió a mencionar su grosería. Porque cuando uno mismo deja atrás sus malos hábitos, los demás aprenden a perdonar. Ese es el verdadero camino del mundo».